Desde aquí y ahora, comienza el movimiento eterno de Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto, fuera del radar. Polizona FM Sean bienvenidas, bienvenidos a Estación Aeropuerto en el cuarto capítulo a través de... Polizona FM para las Islas Baleares, España, en el centro del Mediterráneo. Soy Pablo Dintrans y estamos transmitiendo desde Santiago de Chile, en la precordillera, para ustedes. Y hoy dedicaremos el programa a los zones mexicanos que tienen su origen en el puerto de Veracruz y de la influencia afroamericana en este puerto tan importante mexicano de la costa atlántica que da su visión y sus brazos hacia el Caribe. Y también es un tema que me marca en mi vida personal. Antes de aprender a, a caminar, aprendí a bailar la bamba, un son jarocho realmente memorable, que según la tradición oral, su origen eh, data de 1683. Era una canción que se burlaba de los esfuerzos tardíos e inútiles del Virreinato de México en cuanto a la protección y la defensa del puerto de Veracruz de los piratas y filibusteros. El creador de La Bamba fue Richie Valens, joven de 17 años, que alcanzó a grabar un par de canciones antes de morir en un fatídico accidente aéreo en la ciudad de California en los Estados Unidos. Richie Valens nació en 1941 bajo el nombre de Richard Steven Valenzuela en Los Ángeles, Estados Unidos. Sus padres eran mexicanos, por lo que siempre conectó sus raíces latinoamericanas. Entre blues y mariachis se crió e inmortalizó este célebre son jarocho que lo conocemos en todo el mundo, La Bamba, y que escucharemos en su versión original desde... Polizona FM para todo el mundo con Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto, cápsula radial de la música afromundial. Estás escuchando. Estación Aeropuerto. Fuera del radar. ¡El avión! ¡El avión! le Levitamos por el Caribe, por el puerto de Veracruz y también por los recuerdos. Eh, vamos a hacer eh, una um, escala un poco al rock, a la fusión de Café Tacuba agrupación emblemática de México que ha sabido desde sus inicios fusionar muy bien el pop con las raíces eh, mexicanas con el folclor y con la conexión con todo el continente me tocó conocerlos en el año 1995 cuando ellos estaban eh, en su máximo apogeo con el álbum Re que fue realmente revolucionario y que en el Centro de Santiago se presentaron por primera vez en un viejo teatro, donde gritaron, ¡Viva la raza! ¡Viva la raza Mapuche! Y el público quedó en un silencio absoluto, ellos quedaron totalmente perplejos, y en conversación, después de unos años, en la Radio Universidad de Chile, en sus pasillos, hablé con Rubén Albarrán, líder y vocalista de... Cafetacuba que en aquel tiempo se hacía llamar Cosme y me dijo, "No, los tiempos ya han cambiado, pero había eh, esa ese paso del tiempo y esa conciencia en el continente y particularmente en Chile con respecto a el pueblo mapuche, a los orígenes y al sentirse orgulloso de eso, que es algo que siempre México nos ha brindado y, y personalmente tengo un corazón muy grande por México, por mi familia, Eh, por Jane, por Carla, por Guillermo, por Jaime que a través de su restaurante Plaza Garibaldi pude conocer eh, a estos artistas mexicanos que son realmente notables y volvemos a nuestra a nuestra senda porque estamos explorando los sonidos afro de México del puerto de Veracruz eh, que es una música que realmente eh, llega al alma y que Café Tacuba lo tomó e hizo una conexión muy interesante con la República Dominicana. El Son Jarocho, el Son Veracruzano son un género de, de esta zona, Veracruz, un puerto importante eh, del Atlántico mexicano y que conecta con el Caribe y que se ejecuta en los fandangos, fiestas donde se combina la danza, el zapateo y la poesía cantada. que es lo que hace Café Tacuba? Conecta con República Dominicana con un emblemático Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café, lo llevan al son veracruzano. Un tema que habla de la abundancia, de la necesidad del agua, del resurgir y también la conexión con las cosmovisiones de Latinoamérica y ancestrales de todo el mundo. Con este tema sellamos el vuelo del día de hoy de Estación Aeropuerto en su cuarto capítulo en Polizona FM FM para Islas Baleares y todo el mundo, desde Santiago de Chile, un abrazo gigante y a gozar con Ojalá que llueva café en el campo. Polisona FM Un aguacero de yuca y té. Del cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi coseche pitis alegre Siembra una llanura de patata y fresas Ojalá que llueva café